Radio San Javier, 89.3 89 de La radio del pueblo Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Música, agenda, invitados la oreja, la oreja. Música, música Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá Viernes de 20 22 horas Radio San Javier muy fuerte, muy fuerte. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y radio oyentes del mundo. Hoy este programa número 18 de Hacha y Machete. Se celebra el día 14 de septiembre, Día del Cartero. Saludamos a todos los carteros y a las señoras carteras. ¿Saben por qué se celebra? Porque en 1776 se oficializó el primer sevillano era de España, Ramírez, el primer cartero del Virreinato. Y los vamos a celebrar de esta forma con Juan el Cartero de los Charros. La última del día Dicen que es de mala suerte No tener control Vamos a saludar a todos los correos en esta lucha que tenemos ahora que nos quieren privatizar todo, tomala. El correo ahora tiene un sistema que se llama paquete, que te vos te envías mismo tu paquete y es más barato que los privados, que son todos en negro, obviamente, pues son gente llevando paquete de acá para allá, les conviene, pero a bancar el correo y saludar a la gente del Correo de las Rosas que tienen la mejor onda del mundo. El chato me preguntaba, los charros, ¿qué haces, chato? Los charros, ¿de dónde son? Son del Chaco y parte de la agrupación es original del grupo Los Dinos. Hoy vamos a escuchar Los Dinos que a mí me encantan. Pero ahora nos vamos a una de Ramos Mejía, como ella, Marielena Walsh, canción del correo de 1966. Escúchala. La paloma mensajera, jefa de la sucursal En el pico tiene un sobre Y en el sobre una postal Ya no sabe qué sucede Con el sello fechador Pinta en vez de fechar just negras mon de colo veo veo veo bella estampillas por el correo mariposas son que ven la noche duermen en el buzón de repente un i salió por la ventana volando en tirabuzón. Muchas letras se levantan de su cama de papel y se escapan caminando co Las mayúsculas se caen en la cola de P. La paloma se pasea del pupite al pizarrón Con los lentes en la pata de la desesperación La paloma está nerviosa, la paloma está tan mal Que se emborrachó de tinta y se com Hoy el señor del correo trae cartas lindas. Vamos a saludar a nuestra oyente. Choli, estás ahí, ya estás esperando los dinos. Pará, impaciente, para A la Victoria que está en la casa escuchando, la Silvina, la Lila. También puedes recibir este tipo de carta del Ricky Maravilla del 2009. Carta documento. Respetuosa, no tienes ningún derecho de burlarte así de mí. Yo tengo un buen abogado que si tú sigues hablando, acciones legales te va a iniciar. Cada documento de mentiras y mucho bla bla bla bla y no se fijan en su vida que es peor que la de los demás no mires nunca la paja en el ojo ajeno que una carta documento te puede llegar carta documento Ya sabés, si hablás van de mí y con el puterío que era en el pueblo y yeah, carta de documento para todos lados sería. Ahora no nos escucharon sino que se llama Carlos Vidal Sánchez. Comienza con el Negro Videla, después con el Sebastián, con el Trulalá. Recién como solista en el 96 con un ritmo que según él inventó que llaman llama Merenteto. Vamos a escuchar una canción de 2003. Otra carta documento, prestas es del Jean Carlos, el cordobés dominicano. A tu, a tu cara, a tu pelo, a tu sombros, a tu cara, a tu pelo, a tu manos, que tu cuerpo De no persona. me metes en eso no es mío, Mami. no me metes lío. Si no está negando, te preocuparán, si no estás negando, te preocuparán. Una carta documento, te la mandarán, una carta documento, te la mandarán. Pidiéndome N, mi cubota alimentaria, pidiéndome N, mi cubota alimentaria. Si eres coronel, te bajaron raya, si eres coronel, te bajaron de la raya. No, no, señor. no me meterío, no me meterío, eso no es mío, no me meterío Tú querías un gusto y ya lo tuviste, tú querías un gusto y ya lo tuviste una que no tienes, no lo asumiste, ahora que no tienes, no lo asumiste Un consejo de amigos yo te voy a dar, un consejo de amigos yo te voy dar es de tu sangre, no lo tienes que negar, si entra tu sangre, acéptalo como la bendición de eso Dios. No es no También no de es mío, no me metes lío. Es solo no Vamos a seguir con cuartetas. Les aviso que tenemos concurso. Ya ya se los voy a presentar. Estén atentos para mandar mensaje. Ahora vamos a escuchar. El tema es La Carta del 96, La Barra. Canta el Pepe Virzuela. Y siéntate, tranquilízate A que estás aquí, que más te da Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hotel que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz El amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis dedos los que te pusieron El que llora de pena por dentro Pero te deja Escuchame, escuchame una cosa, vas a escuchar la, la versión original, esto era una salsa que le robaron los de la barra, de Gali galiano del 92, y saben cómo se llama la canción en realidad? La cita, mirá como se la robaron, escuchala. En un trozo de papel una mal improvisado me inste dio su apasionado que te dio una cita en este hotel Es tu la que ahora la luz son instant te Y esme el amor como lo haces con esos aman te Seguro que vamos con la salsa? Choli, ¿estás bailando? Ligia, ¿estás bailando? Ahora nos vamos a ir a escuchar a un señor que nació en Tarija, Bolivia, pero a los dos años se radicó en Argentina. Fue recolector de caña, lustrabotas, vendedor de empanadas. De ahí se muda toda su familia a Buenos Aires y trabajó de cocinero albañil y con su laburo se puso a estudiar canto. En 1981 forma con su hermano Adrián y los dados negros. Ya se lo dije. La pega en Argentina, pero después se radica en Chile, donde la pega aún más. Vamos a escuchar del 89, el cartero de Adrián y los dados negros. Esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, entregan esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregan esta carta Cartero, esta carta Carta, he leído y me dices olvídate de mí Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós Y esta carta es el fin que le diste a mi amor Cartero, por favor, entrega esta carta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 Lo anunciado, concurso, concurso, gente, tienen que mandar mensaje al 035445376, lo que quieran participar de que la gente de Molina Aguada, que es un lugar hermoso acá en San Javier, cerca del balneario, los que no lo conocen tienen que ir a visitarlo, fabrican papeles y para este concurso saben lo que nos dan, papeles y sobre con pétalos de flores. Alucinante, para escribir cartas de amor. ¡De amor! Así que participen. 0 3 5 4 4 5 3 6 2 o al teléfono del señor hacha Ahora vamos a escuchar Alfredo del Río, que es un cantante que murió muy joven en el año 78, con 46 años nada más. No lo conocía. Primero actuó con la orquesta de Vaso, Tito Landó, la de Rotundo y la de Gobi. La canción se llama... Correo Sentimental. ¡Participa del concurso! Busco una viuda vacante sin importarme su estado con un pisito amueblado y en el banco mucha guita y qué pase la cuentita a nombre de un servidor por ahí con el nuevo amor entra a jugar a la guerra y se planta bajo tierra con el marido anterior Yo soy un hombre morocho con unos ojos verdosos cabello enredado, mozo recién tengo 37 Para el amor inteligente, también para la mujer porque en cosas del querer yo sé ofrecer la ternura y entregarme con dulzura para rendirme a sus pies. Tengo salud para rato, duermo 10 horas por día un bañito de agua fría y desayuno completo, a las 12 buen almuerzo y después de descansar, porque eso de trabajar con el estómago lleno, me batieron que no es bueno y hasta me puedo enfermar Si alguien está interesada y quiere formar el nido Yo le brindo el apellido en una forma galante, contestar poste restante, casilla 42, a nombre de un soñador para casarse al instante con una viuda vacante que esté de amor. Qué hermosa letra o no matadora ahora vamos a escuchar de 1945 al señor Alberto Castillo buzón su monumento en un día crudo de invierno sin sol del frío tu cara parece un pimiento y firme plantado y cualquier un buzón diciendo piropos a los cuatro vientos la pena tu aire de conquistador tu traje gastado por la acción del tiempo y tu mala fama de trabajador y tus dos, hermanita, cual dos hormiguitas camino al taller. Yo, siempre en la esquina mirando si pasa la misma de ayer. Yo, la prensa, buscate trabajo, ganate tu par, ...que haces ahí parado... ...como un espantaco... ...pensa en tu viejita... ...y anda a trabajar... Oh, tu dos hermanitas cuant dos hormiguitas camino al taller y yo siempre en la mirando si pasa la misma de ayer y yo compárate la prensa compárate trabajo ganate tu par que haces ahí parado como un espantajo pensa en tu viejito y anda a trabajar escuchaste Guzón acá nos manda mensajes Sergio del Correo de las Rosas que ya te dije Sergio, la mejor onda no podés tener saluda a toda la audiencia y en especial a Cristina Asís ahora vamos a escuchar un tema del grande del Carlos Gardel del 29 Estampilla T Tamn pija, sos un gran bego, vivi sempre de cogo i no te qui texopar. I en donde t’n perdeés, Jo no te'henegagat, no hai convidat a donde vol no t’ubir. Estampilla, busca a otro que te aguante Si cacharás el espiante, te regaló un cachepón Si al que nos presentó, lo llevó a capturar Ni de castaña va a ligar No tenés otros amigos en la vida un Pa' poderlos escorchar Ya te encuentro en el café y en la comida No sé cómo disparar si yo yo lave inclusión vos mujer y al matibrón le das la razón y a la hora de pagar terras pan de garrón un pozo es un campeón la estampilla que no encuentres en la vida un quien te meta en el botón Estampilla, vos sos un gran pegote, vivís siempre de cogote y no te quieras hacer enchufar, sin grupo que se ca, ya me tenés palmao, que no haya un auto que te calle de costao, me cachindies. Estampilla, si doy algún mal paso, y algún día yo me caso, a la fiesta no falté y juego 5 a 10 y que ahora te de atorrar debajo el catre vas a estar no te les otros abrigos en la vida, un poco verlos esforzar ya te encuentro en el café y en la comida no sé cómo disparar si hay una discusión vos mojar Y al matiburón le das la razón Y a la hora de pagar te rajas Un pandar de garrón Vos sos un campeón Estampilla que no encuentres en la vida Quien te meta en el buzón Ahora nos vamos a otro lugar nada que ver, del 2014 la canción se llama Correro del Campo y es el gaucho bataraz. siguiente es un servicio a su servicio, Mensajero Rural. Se irradia diariamente por esta emisora, dedicado al vínculo comunicativo destinado a personas residentes o que se encuentran en zonas carentes de servicios postales o telegráficos. Mensajero Rural. Avisar al tata llovió y tamojao Que no viaje ahora y menos mamao Que lo de la eologia no resulta empancho Cunguri chiquito lleva atravesao Mensaje moncho de la cuatro boca Que case la guaina y se venga él también Que al siete vecinos lo bautiza el cura Ya tiene diez años le va a atender él Correo del campo, mensaje rural es carta segura, pa'l pobre mensual Que sepa la mona que la quiero tanto Que me comunique si se va a casar ¡Oh! Te mando a pronta caballo que a la colorada la vamos a camiar No avises a nadie que andan los puebleros, cuando sepan algo se van a alargar Escucha la radio por esta emisora, la conversadora noticia va a dar Porque llueve mucho allá en la tranquera, la llego esta hermana me va a esperar Correo del campo, mensaje rural en carta segura al pobre mensual Que sepa Ramona que la quiero tanto Que me comunique si se va a casar La tía no viaja sin combinación, el tren ya no pasa, cerró la estación Mala ya la suerte del pobre gauchajero, alcanza el pasaje pa' andar en avión Con chancha, con cría me vuelvo mañana, si no sale caro voy en taciflé Saludos pa' todos, me despido ahora, la otra novedad novedades van por la internet Correo del campo, mensaje rural es carta segura pa'l pobre mensual. Que sepa Ramona que la quiero tanto que me comunique si se va a casar. Que sepa Ramona que la quiero tanto la estoy esperando para casorear. Más que un correo parecía un noticiero. Te enterabas de todo ahí. Saludos a la nayla que nos está escuchando y a la Negra que ya le vamos a poner su tema. Ahora vamos a escuchar a la Nina Miranda con Graciano Gómez les recuerdo que tenemos concurso del Molino Aguada manden mensajes a mí u, a la radio para ganarse papel con pétalos de flores y un sobre para escribir una carta de amor, una declaración o lo que ustedes quieran. Qué másas cartas de 1950, escúchalo. Esas cartas donde yo he grabado sola y enferma mi desgracia atroz que nadie sepa que te quise tanto que nadie sepa solamente Dios que malas prontas que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un alma joven se mató un engaño un alma buena que muriendo va un alma joven tanto que a mi santa madre casi la olvido por pensar en ti y miren grato como terminaron todos los sueños que vivían en mí yo ya no espero que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació yo ya no creo tu blanca mano cierre que cierre la llaga que mi pecho abrió yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que en mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer quiso Gime y se arrastra sin duda Mar venganza Muere en silencio como muero yo Más cuando en brazos De otro ser dichoso caiga rendido de placer Y amor Recuerda al menos Que ha dejado trunca Una insistencia que mató el dolor Recuerda al menos Que ha dejado trunca Una insistencia Que mató ¿Qué más esas cartas? Es una canción escrita por Alberto Cosentino. Era violinista, compositor, cantón y letrista. No solamente eso, sino también nació en la boca y era empleado de correo. O sea, feliz día, señor, Alberto Cosentino. Amigo de Juan de Dios Filiberto, que me encanta decir eso. Juan de Dios Filiberto y Quinquela Martín. Tiene más de 400 canciones escritas. Fue fundador de sadaic ¿Algo más? Vamos a escuchar quemas esas cartas en distintas versiones, a ver cuál les gusta más. Ahora, Los Reyes del Chamamé de 1983. Escuchala. pronto Y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre joven que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Te amaba tanto que a mi santa amaba fins demà! Que quiso. Nunca maldice lo que ayer besó Y me hice arrastra sin tomar venganzas Muere en silencio como muero yo Mas cuando en brazos de otro ser dichoso Caiga rendida del placer y amor Recuerda al menos que has dejado estruca Una existencia que mató el dolor Vale, guayo que estamos acá con la cervecina ¿Quién quiere traer otra? Estamos listos Ahora vamos a escuchar la de Aldo Monge Del 73 A ver, ponela Quema esas cartas donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Que malas pronto y que el mundo ignore La inmensa pena que sufriendo está Un hombre buen que mató el engaño Un hombre joven que muriendo va un hombre bueno que mató el engaño, un hombre joven que muriendo va. Y ahora para levantar un poquito la del bolero, la del 65, la de Julio Jaramillo. Pone nomás. esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atroz que nadie sepa que te quise tanto que nadie sepa solamente de Dios que malas tronco y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre joven que mató el engaño muriendo wow. te amaba tanto que a mi santa madre casi lo olvido por pensar en ti y mira ingrata como termina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 que en mi pecho abría. La Choli dice que le gustan todas las versiones. Bien, Choli, vamos. Ahora vamos a ir al México. Vamos a escuchar un cantante con el mariachi occidental. Le dicen el padre de la música chicana. Es el Lalo Guerrero y la canción se llama Las Estampillas. Estampillas azules y otras verdes Que dan las tiendas cuando va uno a comprar serán la ruina de muchos matrimonios Porque en la calle el hombre va a quedar Pues las señoras se van de tienda en tienda Compran y compran y sin necesitar Porque les faltan unas dos o tres hojas Para poder un librito llenar Cuando lo llenan se van por su regalo, un abrelatas o palpan un tostador. Después que ya gastaron 700 pesos, por 350 los hay mucho mejor. Pues la otra noche mi casa se quemaba y a mis chamacos trataba de salvar, y la señora tan solo me gritaba: "Mis estampillas no se vayan a quemar. Las estampillas Las estampillas me tienen loco y les imploro de rodillas a mi mujer, mi suegra, mi mamá y mi tía que ya no me hagan las mermas estampillas otro día salimos en el carro la gasolina andaba baja sí señor y en un expendio a poner gas yo me paro y me grita mi señora ay qué horror no ves que aquí no te dan estampillas síguele a la otra que allí se han de tener y manejé por 15 o 20 millas se acabó el gas y a pata tuve que volver y si así siguen va a ser una ironía pues los esposos de casa se van a ir les aseguro que con las estampillas otro marido no van a conseguir ya me despido, me voy para la Rusia allá no dan estampillas, que placer y a la lengua me sabe a ropa sucia tanta estampilla he tenido que lamer las estampillas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 Acá saludos del hornero. ¿Y cómo te dicen a vos, Cheche? ¿Vos me decís a mi hornero y a los demás? Qué culiado. ¿Qué pasó que se cagaron que no hubo fútbol? ¿Están lesionado todavía? Nos vamos a escuchar lo que dicen las mujeres ahora. Las hermanas Calle son colombianas y se llama Quemé tus cartas, papá. Acá me dicen por la cucaracha que al cheche le dicen Don Ramón porque Doña Felinda lo tiene cagando. Che, y la bruja del 71 no será la estrella, ¿no? Capaz que sí. Vamos a dedicarle este tema a la otra Rodiana, a la Fabiana Los Lamas del 95, Carta de Amor. Si te que nunca te olvidaría Aunque tenga en la vida aventuras de amor Y te decía que nunca te olvidaría Aunque tenga en la vida aventuras de amor Pero ya ves, fueron tan solo palabras Porque al fin... I'm loving it. para cumbia santafesina. Ahora nos vamos a escuchar a Pala Ancha, Carta de un amigo y nos vamos a poner tumber un par de veces. Escuchá. Este tema va con mucho cariño. Por favor, sila mi vieja, que la quiero con todo mi amor Y que no se cañe, ya no me extrañe que estoy en tu sol Y por si la a mi vieja, que la quiero con todo mi amor que ella no llore, que ella no implore por este ladrón Y por favor, sila a mi vieja, que la quiero con Ya no me extrañen que estoy en misión Ahora nos vamos con la Liga del 2010 Carta de un Chorro Pensando triste y solo voy a contarle a mis amigos Que lo nuestro terminó Que lo nuestro está perdido Y pasa el tiempo Y no te olvido Sé que jamás volverás a estar conmigo Perdona amor si alguna vez te lastimé Soy sincero, te amo tanto que voy a enloquecer Y pasa el tiempo y no te olvido Sé que jamás volverás a estar conmigo No encuentro la razón ni mi pobre corazón Se sigue preguntando si volverás por mi amor Razón, ni mi pobre corazón Se sigue preguntando ¿Dónde está mi amor? Chihuahua tremendes si le bajó ese hombre. Mañana salen las chicas a caminar a hacer el camino de Cura Brochero, le dedicamos a este tema a todas esas malvadas. Llévale esta carta de la señora Karina, 2009. que le gusta Karina bien ahí vamos a saludar a toda la gente, mañana se va a ir medio pueblo más o menos a, a, a competir a Carlos Paz con el ballet El Ceibal, pues el, hay una competencia la Ivana agarrate con esa rara que se lleva todo puesto, hay mucho talento en ese ballet, ahora vamos a escuchar al Leo Matil y se lo voy a dedicar a mi amiga La Vicky, largalo a Jamie Culeada vamos a salir hoy, carta al corazón Ay amor Me preguntaron si podía saludarla Dije que sí y vino a mí Y con su mirada hacia abajo Con una amiga tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo eso la escribí Pero esa me la dictó Alcé su rostro y le pregunté ¿Por qué sorraba y solo me besó? Con sus ojos cerrados mi cara tocó Y me dijo, lee mi carta por favor Quedó en mi boca un gusto a tristeza Porque al di cuenta que Ahí no podía ver Ay amor Leila carata, en ella me cuenta cómo imagina que soy no pone de qué colora Para eso se sorprende Alcé su rostro y le pregunté Ay, ¿Por qué suoraba y solo me besó? Con sus ojos cerrados mi cara tocó Y me dijo Ay, lee mi carta, por favor Quedó mi boca la tristeza Porque al irse me di cuenta que Ay, no podía ver Ahora vamos a dedicar otro tema a la señora Choli. Los dinos, esta es una carta de amor. Bailalo, Choli. Soli, me gustaría saber a quién se lo dedicarías. Wow, ese rumor, que pasó? Esto se lo vamos a dedicar, lo pidió, se lo damos. Grupo sombras, cartas tontas para la negra. quejar hoy cumbia, cumbia. Ahora nos vamos a escuchar una banda de El Salvador, El País El Salvador. Nunca escuché un grupo del de Salvador. Esto se llama Grupo San Miguel del 99 y la canción se llama Escríbeme. Carta mía amor y llega a un acuerdo por favor Dime si tú tienes mi que querer que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme una carta mi amor Y llega a un acuerdo por favor Un beso quiero que me des Y guarda en la voz. Escríbeme una carta mi amor. Y mándame otro beso, por favor. Escríbeme una carta mi amor. era como el 69, no del 99 mande fruta, este próximo tema se lo vamos a dedicar a Andrea del Molino Aguada que gentilmente hoy nos dona papel y sobre con pétalos de flores ya tenemos varios que están participando manden mensaje a mi teléfono al teléfono de la radio esta canción es Please Mr. Postman del 61 de Marvellets Marvellets Esta canción es la primera grabación del sello Mountown en alcanzar el número uno. La cantante Gladys Horton, ¿saben lo que dice en la letra? Que tenía la esperanza que llegara carta de su novio que estaba en la guerra. Creo que es la guerra con Cuba, de esos culiados. Los músicos eran de Funk Brother. El baterista nada más y nada menos que Marvin Gaye, o sea, esta canción la grabó los Beatles y los Camp Carpenters en el 75, pero escúchate esta. Bocartero del Cuarteto de Don 94 Para, Para un cachito Bocartero Pera Pera cartero ¿Qué Troy? Esto hacemos en Latinoamérica. Las damos vueltas y hacemos otra canción. Silvina, ¿bailaste el twiggy ahí con el pucho en la boca? Ahora vamos a escuchar una salsita. Giovanni Crali, Salsa Prime del 2022. Escríbeme, a bailar gente... de amor por favor corazón no te olvides de mí los días se me van se me van y pipe y no están para hacerme feliz no quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes a jamás tú eres el amor de mi vida me gusta tu manera de ser con tu carta de amor, por favor corazón, no te olvides de mí la noche se me van, se me van y a mi lado no estás y no puedo dormir Quisiera que estuvieras aquí, que me dieras a mí el calor de tu piel Tú eres el amor de mí Fernández carta a un amigo Amigo menti dónde estés espero que bien que seas feliz yo no soy te cuento mamá cuida de mí y gracias a dios está conmigo verás no cambié hablo y tendría que callar si estás en el lugar Donde de niño queríamos estar Y yo estoy aquí en nuestra ciudad Sentado en un bar Que tú no conoces porque lejos estás Para ti es la casa del brujo Fulano de edad Y sabes que Esto no es así Es un buen hombre Y hasta me aprendí su vida Porque me hace acordar Vamos a hacer un repasito de agenda para este fin de semana, 15 de septiembre, domingo. ¿Quién va a estar el Paquito Caño? Los amigos del Folke, ¿quién es? La Chalcharela, el Alan. Vamos, Alan. El Franco Altamirana, que... Mmm. Santa Cecilia, que está buenísimo. el Nadia Pereira, buenísimo. Hay que ir, eso es, en Sauce Arriba, porque también son las patronales de dolores Nuestra Señora de Dolores. Y la gente de las chacras va a ir a participar también con su Virgen de Luján. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos auspiciantes. Buen gusto, restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Lo de Adrián, donde trabaja la Magui también. Hacen delivery 65, 30, 34, 65, 30, 34, donde se come bien la gente en servicio de internet, desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas, 11-51-14-7101. Conectividad entra la sierra, 11-51-14-7101. La forrajería del flaco, al lado del IPF, en Villa de las Rosas. Tienen de todo para los bichos, alpargatas, fardo, todo lo que usted necesita para la chacra, para su casita, para las gallinas. Está ahí, vaya a comprar. ¿Qué más, gente? El Seminario de Cajón Peruano hay en Nono, que está buenísimo para ir. Les dejo un teléfono, 11-2603-5936, 11-2603-5936. Es todos los viernes de septiembre, está bueno para ir. ¿Qué más? Hoy fui a Córdoba Capital la noche y hoy a la mañana me tomé el micro. La verdad que es terrible la situación que está viviendo mucha gente durmiendo, pasando la noche en la terminal, pero no se imaginan la cantidad. Gente durmiendo una al lado del otro adentro y afuera de la terminal. La verdad que es muy feo. Ojalá haya más ayuda. Mucha gente haciendo cola para los comedores para comer. Estamos en una situación fea, fea. Ojalá que cambie y nos ayudemos mutuamente todos. Vamos a levantar, nos vamos a ir a escuchar a la Mona Jiménez y esto para quien es, para el Pablo Palma, escribile una carta a vos. Escuchala. es el consuelo Para seguir luchando Le la vida Se olvidará el daño Será por un instante Un hombre enamorado Se acostará contigo Aunque sea en su sueño Será por una noche Vamantes entre el celo se se tira tan libre que sognara despierto volando entre las nubes será paloma al viento i aquí te... su amante sin recelo se sentirá tan libre que soñará despierto volando entre las nubes será pal no mal viento See yeah. ya Con la mona. Ahora nos vamos al litoral otra vez. Emiliano Cardoso, aquella carta... No le maldigo su error, solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre con todo mi corazón Me pedía la carta perdón por lo sucedido Ya tenía decidido de no volver jamás Que la trate de olvidar en su letra me decía Fue su consejo final encontré a mi regreso toda la casa vacía Las que había la ingrata se llegó Solo una carta dejó en un amargo lenguaje Porque no tuvo el coraje para decirme su adiós Me pedían la carta perdón por lo sucedido Ya tenía decidido de no volver jamás que la traté de olvidar es su letra merecida que vuelva a en mi vida fue su consejo final Seguimos en el litoral Este tema es para la victoria que lo pidió A mí me hace llorar directo cuando lo escucho Pero escuchemos Abuela Emilia Buenos Aires escribo estas líneas quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener aquí la esperanza no me ha abandonado pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como mujer la niñez. ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olviden y también que apenas camina por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo, si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si llega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño, ya sabe, escríbame usted Qué lindo que una canción te emocione. Yo no lo puedo evitar. Escucho el primer acorde y ya me baja. Tenemos ganadora de concurso de Molino Aguada, que es un papel y un sobre con pétalos de flores. Lila, vaya a buscar. Después hacemos la conexión ahí. Vamos a levantar. María Betaña, mensaje para la negra. Mahi, escúchalo ahí. O carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão ah, De surpresa tão rude Nem sei como pude Chegar ao portão Lendo envelope bonito O seu subscrito Eu reconheci A mesma caligrafia que me disse um dia estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava, dizia Será de alegria, será de tristeza Quanta verdade tristonha Mentira resonha Uma carta nos traz E assim Pensando rasguei Sua carta e queimei Para não Sofrer mais Todas as cartas de amor São ridículas Não seriam cartas de amor Se não fosse ridículas Também escrevi No meu tempo Cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, tem de ser ridículas. Quem me dera o tempo em que eu escrevia sem dar por isso, cartas de amor ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas.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 que para no tres muerto recordamos que es el día del cartero por eso nos pasamos leyendo cartas escuchando cartas nos vamos con un tema más sopra contrariar o cartero llegó está muy bueno van a bailar vas a ver A carta de amor no meu peito Dispara o carteiro, chegou Pra matar a saudade dela E acabar com essa dor Fim do mês, a carta de amor No meu peito, disparo o carteiro, chegou Pra matar a saudade dela E acabar com essa dor É que o bicho tá feio Não tem telefone, não tem e-mail Nem endereço no computador Eu não tenho dinheiro para comprar passagem fazer a viagem, visita surpresa pro meu grande amor. Essa vida na roça, a gente só gosta por ver natureza e toda beleza de um amor sem fim. Mas quem sabe um dia, com sorte eu acerto numa loteria e trago esse amor pra bem perto de mim. Abre a boca, meu povo! Mas quem sabe um dia, com sorte eu acerto numa loteria e trago esse amor pra bem perto de novo. Carta de amor, teu disparo e carteiro chegou, a matar a saudade dela e acabar com essa dor. Sinto mexe que carta de amor, meu peito dispara, o teu disparo e carteiro chegou, a matar a saudade dela e acabar com essa dor. E lá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 Para o carteiro, chegou para matar a saudade dela e acabar com essa dor o fim do mê chega a carta de amor, no peito de estar o carteê chegou, chegou, chegou. Gente, gente, llegamos al final. Espero que lo hayan pasado tan lindo como la pasamos acá. Gracias, Chato. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Hacha y Machete. Guau. Bueno, eh, no sé, ¿estás pensando cuando seamos más viejitos? Sí, Instituto San Javier. En el Instituto San Javier vamos ahí. comer rico. Se come rico, casero, te cuidan, ¿no? Hay una persona, kinesiología. Sí, talleres de arte. Ay, genial. Y tu jardín, acá sí. en las seis cuadras de la plaza, aparte de medio también podemos caminar un poco. Guardame el lugar. Sí, guardemos el vivi y el hacha, por favor, desde ahora. Gracias. Instituto San Javier, residencia para adultos mayores.